Y cuando hablamos de deporte, para los que hacemos deporte y que trabajamos en equipo por el deporte, es eh, todo un desafío. Cuando la gente de Náutico de la Ribera eh, comenzó con las primeras, los primeros sondeos sobre la regata, que estaban algo inseguros, rápidamente le respondimos que sí desde el gobierno, esto se trabajó rápidamente en equipo. Matías eh, siempre está predispuesto para todo lo que es eh, el deporte y el trabajo en equipo permite estas cosas, ¿no? que por ejemplo este año la regata larga de, de, de la isla Cordán eh, es un acuerdo que se, se hizo entre el, el comité organizador y el gobierno de Río Negro y la cartera de Deporte que, que me toca dirigir y realmente es muy importante y también está muy bueno que haya tapas con nombre ¿sí? y apellido y son personas algunas que están como Guillermo Di Renzo que realmente es un icono de la regata quienes no lo hemos visto muchos años correr Quienes hemos estado charlando con ellos, eh, realmente emociona saber que una etapa va a tener su nombre. Y después cuando aparece un amigo como el Piri Pinta, que es el eh, gran animador, es el abanderado hoy de la regata del Río Negro en el mundo. Uno si pone eh, regata del Río Negro, la primera imagen que aparece es la del Piri Pinta. Y es un atleta de enormes cualidades y que va a tener un gran desafío también. ¿sí? Ser funcionario de la comarca y aparte estar remando y llevando el equipo... ...y con los ejemplos el deporte mejora... ...y hacen muy bien... Y, ...y también tener... ...aquí la responsabilidad, ¿no?... ...que la llegada va a ser... ...se va a llamar gobierno de Río Negro... ...no es poca cosa... Eh, ...creo que estamos a la altura de las circunstancias... ...hemos estado hablando mucho con... Luis Luis Estarán ...sobre las sorpresas para la llegada... ...con Matías, con, también con, con Rodrigo... ...y va a ser una regata para disfrutar... ...es una regata, una regata que va a tener alegría... ...va a tener comida también... Así que es un condimento muy especial para, para un evento que se merece eh, estas cositas, ¿no? Así que agradecerle al banco por, por todo el apoyo que hacen, también al intendente de, electo de Patagones que va a estar allí acompañándonos y bueno, esperando ya que el día 9, que va a coincidir con el día de descanso de un preolímpico que se va a hacer en San Carlos de Bariloche, así que ese día no va a jugar Argentina en Bariloche, así que vamos a estar todos en la largada de, de la más importante de la Argentina, es una regata que supera 10 veces la distancia de cualquier regata internacional, vos Pires se lo sabés bien y estaría bueno que ahora que, que nos contaron un poquito más los paraderos protagonistas, no de parte del gobierno de la provincia de Río Negro, agradecerle y que cuenten con el gobierno para todo lo que sea deporte, salud y el bienestar de los vecinos